Por venir. Eh, la plática de hoy, como están viendo en la pantalla, se trata de los hijos adultos de alcohólicos. Como aclaración, eh, ponemos alcohólicos, pero hablamos de químico-dependencia. No importa la sustancia, puede ser otro tipo de drogas. Eh, y por ahí me preguntaban si también los hijos de apostadores compulsivos también están incluidos en Y van a ver que en, en, la, en la disfuncionalidad que vamos a revisar el día de hoy, incluso ustedes van a identificar ese tipo de, de familias. Pero básicamente es hijos de padres químico dependientes. ¿sí? La razón de la, de la pintura es, es por el tiempo. Vamos a hablar en el curso del tiempo qué pasa con los hijos. Bueno, el funcionamiento familiar dentro de las familias químico dependientes es bastante peculiar primero, estamos hablando de una familia conformada por alguno de los padres con el problema de químico dependencia la químico dependencia como ustedes ya oyeron en una de las prácticas anteriores no nada más es el consumo de la sustancia sino todas las conductas y consecuencias de esta enfermedad entonces estamos hablando de un padre enfermo que no, no funciona como podría estar funcionando un padre sano fíjense bien que estamos hablando de enfermedades no de personas malas o buenas y esto es sumamente importante comprenderlo como enfermedad para poderlo manejar de una forma más adecuada Tenemos entonces por un lado el padre químico dependiente o madre, cualquiera de los dos, y por el otro lado la pareja, la pareja de esta persona químico dependiente, se le conoce como codependiente. ¿Qué pasa dentro de la dinámica familiar con ambos padres? conforme la Primero entendiendo la químico dependencia como crónica, enfermedad crónica, que progresa, puede ser potencialmente mortal y que tiene muchísimas consecuencias problemática de conductas ¿sí? la familia y muchas veces la pareja se enfocan en una forma muy importante hacia el químico dependiente ¿sí? y entonces esta pareja, químico dependiente y codependiente, desarrollan una diada enferma el codependiente también se va enfermando conforme va progresando la enfermedad la enfermedad es progresiva para ambas partes Eh, entonces, los hijos, ¿qué es lo que viven? Dos padres que no están funcionando como deberían de funcionar, ¿sí? Por eso se habla de una familia disfuncional. Todos sufren. Sufre químico dependiente, sufre codependiente y sufren los hijos. Y todos están viviendo las consecuencias. Por eso se llama la químico dependencia una enfermedad familiar. ¿Sí? no es nada más arreglen al, al alcohólico ¿verdad? o arreglen a alguien y ya se acabó el, pro el problema no, pero vamos a ver ahorita cuáles son las consecuencias de esta familia disfuncional vamos a ver qué tipo de conductas qué mensajes se envían en estas familias y esto lo planteó por hace mucho tiempo ya Claudia Blach que es una de las pioneras en todo lo que son hijos de alcohólicos a ella le llamaba mucho la atención que en su consultorio Llegaban personas químico-dependientes y la mayoría, ella manejaba un 70% de sus pacientes químico-dependientes eran hijos adultos de alcohólicos. Decían, caray, ¿cómo es posible que siendo hijos estén desarrollando las mismas conductas? En aquel entonces todavía no había el manejo de la genética tan claramente como ahora. Pero ella sí lo observó y decía, ¿cómo es posible que no aprendan de la experiencia de estas personas ¿Sí? Y, y continúen con las mismas conductas de los padres entonces ella encontró que en las familias eh, químico dependientes se maneja una serie de normas o leyes vamos a decir primero, es el no hablar no se puede hablar de lo que realmente sucede en casa ¿sí? si yo digo es que llegó tu papá mal sí pero no se lo digas a tu abuelita ¿sí? no, pero no, es que tuvo un mal día Entonces vamos a tratar de minimizar, no hablar de lo que realmente está sucediendo en casa ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a manejar secretos Y los secretos dentro de las familias interdependientes son una carga Cualquiera de nosotros ¿no? que nos eche en un secreto que nos está creando estrés que implica? No? Es una carga Entonces no se puede hablar de lo que realmente sucede y muchas personas me dicen, no es que en mi casa sí platicamos, ¿sí? ¿de qué platican? ah, pues del fútbol y del clima y... no, sí, de todo eso sí platican muy a gusto pero a la hora de entrar y decir oye, mi papá o mi mamá está pasando esto no, no, no, mamá, no, no, vete a jugar oírle, tío, ¿por qué camina medio chueco? no, no, no, no, no interrumpas, de ¿sí? entonces, es, no se tocan los temas incómodos segundo el manejar no sentir el, por ejemplo, un niño que se enoja porque su papá lo dejó plantado para un juego de fútbol, que el papá le había prometido, ¿no? el niño se va a enojar. ¿Qué pasa con cualquiera de nosotros si nos dejan plantados? ¿Cómo nos sentimos? Pues enojados. ¿no? Ah, no, pero ¿cómo te vas a enojar con tu papá si te quiere tanto? ¿Sí? Se le atravesó algo muy importante, no pudo, pero sí te quiere mucho, pero no te puedes enojar entonces desde ahí o oh, estoy triste o oh, estoy preocupado de esas cosas no se hablan en este tipo de familias y eso es mucho provocado precisamente para no le muevan vamos a manejar como que no pasa nada ¿sí? aquí en esta familia todo está bien entonces vamos a hacer como que todo está bien entonces no hay que manejar emociones te las aguantas, te las guardas Y por el otro lado, la desconfianza, el no confiar que se va creando dentro de esta, de, esta, de este funcionamiento familiar. Se da mucho por las incongruencias que existen, las inconsistencias. ¿Esto qué quiere decir? Es, te quiero mucho, pero ahorita no me molestas. Me importas mucho, pero no te veo. Entonces, los niños aprenden a que hay promesas rotas, hay mucha inconsistencia, mucha incongruencia, entonces, pues no puedo confiar en nadie. ¿Qué es lo que nos da, si ustedes lo analizan un poquito, el no hablar, el no sentir, el no confiar? La familia funciona como en islas, están aislados, verbalmente, físicamente. ¿sí? Entonces, cada quien lleva la enfermedad de la química dependencia en casa como Dios le da a entender. ¿sí? Entonces, a ver cómo le haces pero tenemos que seguir funcionando como si nada pasara y aunque haya broncas en la noche y tus pap tus papás hayan agarrado la greña, tú tienes que ir a la escuela como si nada hubiera pasado ¿sí? el problema aquí no solamente es esta parte de no hablarnos en sino confiar, sino que en estas familias tiende a haber mucha agresión verbal, física abusos de muchos tipos desde físico hasta sexual y todo este tipo de cosas se guardan, se tapan, ¿sí? no se habla. Entonces los niños tienen que cargar con todos estos secretos, con todo este estrés y no pueden hablar con nadie más. Entonces muchos de ustedes son hijos de adultos y bueno han experimentado este tipo de, de, de conductas y de reglas en donde los dejan pues cargados y sin opción. En la infancia, para poder sobrellevar todo este estrés y toda esta angustia. Está uno de los, de, de lo que maneja Claudia Black precisamente, otros autores lo manejan un poquito diferente, pero al final es muy similar, eh, el niño responsable. Usualmente, o el niño o la niña responsable son los mayorcitos, que tienden a resolver cosas que los padres dejan de resolver. Acuérdense que el químico dependiente y el codependiente están tan enganchados que a veces ninguno de los dos está funcionando como debería. O la mamá se tiene que ir a trabajar porque el papá perdió la chamba. Pero el caso es que los niños tienden a suplir necesidades y responsabilidades que los padres no pueden llenar. Entonces son los niños que cuidan a los hermanitos, son los niños que tienen que ir a hablar con el director de la escuela porque la mamá está trabajando y el papá se fue, eh, son los niños que hacen de comer porque no hay quien haga de comer o que hagas en el súper, asumen responsabilidades claras de resolver ¿sí? cuestiones inmediatas. Estos niños, todos estos niños que estamos mencionando tienen problemas. La, precisamente no hablan o no senten confiar la gente de alrededor le dice a la mamá oye qué lindo tu niño tan responsable que bien ha manejado las cosas sí pero no saben lo que trae adentro ese niño ¿Sí? todo el sufrimiento, todo ese aislamiento emocional entonces creen que ese niño la está manejando muy bien entonces qué niño más lindo y más responsable ahora vamos con el niño sensible o apapachador son los niños o las niñas que se más bien se dirigen a atender las necesidades emocionales, si están tristes, ¿sí? Los hermanitos están están llorando, por ejemplo, ¿no? Porque están los papás peleando, no vente aquí, y lo entretienen y lo cuidan. Y ya que acaba la bronca, bueno, ya, ¿qué a dormir conmigo? Yo te te cuento un cuentito, ¿sí? Son los niños que se preocupan del estado emocional de la familia. Y puede ser incluso de la mamá, muchas veces me ha tocado ¿no? que los niños consuelan a la mamá ¿sí? eh, y esto tiene que ver más con la cuestión emocional el otro rol que también toman los niños es el niño ajustable el niño ajustable son los niños que no se sienten yo les digo que no hacen olas ¿sí? que si les dicen sí, pues sí y si les dicen no, pues no, no se sienten si hay alguna situación de estrés en la casa van, se aíslan, se ponen sus walkmans o se van a dar una vueltecita no se meten no resuelven pero no complican ¿sí? y luego viene el niño problema el niño problema son los niños que si sí se notan en casa que empiezan a tener dificultades en la escuela que empiezan a tener problemas de conducta de aprovechamiento ¿sí? se revelan más Entonces, son a los niños que llevan al psicólogo, eso sí, porque esos sí tienen problemas, ¿no? Pero el problema es que aquí dejamos de ver a los otros tres que también están sufriendo. Y tú dices, "No, hay que al niño problema ahí se sí le afectó la enfermedad de los papás." Entonces, andan de psicólogo, el psicólogo, y, pero obviamente no les dicen el problema principal, ¿no? Que es el alcoholismo y la químico de verano ah, al niño. Entonces, es un problemón porque Empieza el niño a querer verbalizar, pero pues, que le dicen al niño? Pues, no hables, no sientas, no confíes. Entonces, ¿qué vaya a hacer el niño en la terapia? No puede echar de cabeza a los papás, ¿no? Y si los echa de cabeza, le va a en feria. Entonces, desde ahí, muchos niños actúan como que no pasa nada. Todo este funcionamiento, la realidad es que prolonga la, el dolor, ¿no? y los papás como están tan preocupados con sus problemáticas la codependiente y el químico dependiente dejan de ver a los hijos en muchos aspectos no porque no los quieran sino simplemente porque no pueden por su misma problemática ver las necesidades de los niños ¿sí? y más si están funcionando pues menos si no hay una intervención ¿sí? temprana Estas son las posibles consecuencias. La primera, que desarrollen la químico-dependencia. Eh, hay ya ahora sí factores genéticos bien claros en cuanto a la enfermedad de la químico Aquí, por ejemplo, en nuestra clínica, la población de los hijos adultos de alcohólicos es altísima, bajita la mano 80%. ¿Sí? son el tipo de personas que llegan aquí con nosotros entre codependencia, químico dependencia, depresión esa es nuestra población ¿sí? entonces los químico dependientes que llegan aquí con nosotros la gran mayoría tienen el antecedente genético ¿esto de qué nos habla? pues de que aquí nadie tiene la culpa eso ya lo lo vimos en una plática anterior es una enfermedad real física es que si no se hace algo los hijos la pueden desarrollar pero, pues, ¿cómo se iba a hacer algo antes si era un secreto y no se podía manejar y no se podía hablar y no había información y además no era enfermedad, ¿no? según antes pues esto era un vicio y esto era algo malo entonces, el riesgo de que desarrollen químico-dependencia los hijos de alcohólicos es cinco veces mayor que la población general bajito, ¿no? ¿eh? pero es cinco veces mayor el riesgo. Segundo, que desarrollen codependencia. En la plática que dio Paco este, hace 15 días, se vio que la mayoría de las personas que tienen problemas de codependencia, esto implica es, busco a una persona químico dependiente, no es que la busque porque quiero hacerme la difícil, ¿eh? no crean que es así ah, quiero un químico dependiente, lo encuentran de alguna manera lo encuentran la mayoría son mujeres las, las mujeres codependientes es mayor el índice de mujeres codependientes que hombres esto pues todavía no nos queda muy claro por qué, pero se piensa en una cuestión genética, todavía no se sabe bien, sin embargo la mayoría de las codependientes si no es que todas las que nos han tocado a nosotros, por lo menos, son hijas son hijas de alcohólicos Y esto no es algo premeditado, no es que me guste meterme en líos, es que de alguna manera así funciono y así voy a dar con la persona los tranquilos, los buenos, los sanos. No, esos son bien aburridos Esos no. ¿no? Entonces me tengo que buscar algo que me dé emoción, no estrés. Otra de las consecuencias en la vida adulta Sí, a lo mejor ni son químico dependientes ni se casan con un químico dependiente Pero muchas veces prolongan su enfermedad con personas difíciles con otro tipo de enfermedades ¿sí? Pueden ser desde apostadores compulsivos, personas maníacodepresivas, eh, antisociales Pero son personas que no son sanas, personas con algún tipo de problemas Eh, y todo esto tiene que ver mucho con el no hablar, no sentir y no confiar. ¿Cómo va a llegar una persona sana? Y me dice, ¿tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? ¿Y tú qué opinas? Pues a mí nunca nadie me ha preguntado eso, ¿no? Yo no sé qué es eso. Entonces, este, no, pues este cuate está muy raro, ¿no? Entonces, no, es muy sensible, ¿no? A mí alguien con que vamos y hacemos y tornamos y no preguntamos. Entonces, este, estas relaciones interpersonales problemáticas prolongan la enfermedad del, del hijo. Otro de los puntos, el punto número 4 es el trastorno del ánimo. Trastornos del ánimo se habla, trastornos de ansiedad, trastornos emocionales, depresivos principalmente. Los trastornos depresivos hay un, hay varios tipos, igual que los trastornos de ansiedad. Sí puede ser un trastorno de ansiedad generalizado, que se llama, hasta los trastornos de ansiedad con ataques de pánico, que ese es el, vamos decir, el más fuerte. Se ha visto, y esto ya son estudios médicos, este, ya incluso con cuestión genética, química hay muchas cosas, en donde los hijos de alcohólicos tienden a tener mayor tipo de alteraciones del ánimo ¿sí? muy frecuente por ejemplo llega un mucha, un niño o un adolescente con depresión si nosotros vamos hacia arriba vamos a encontrar un alto índice de problemas de enfermedad familiar y alcoholismo es muy frecuente ¿sí? también la depresión ahora, es también se ha visto que coexisten mucho la depresión y el alcoholismo. ¿sí? Entonces, están pensando, y hay algunas eh, teorías al respecto, en donde parece ser que hay una concordancia genética con esta parte. Lo único que quiero que quede claro es, está visto y está estudiado, que los hijos de alcohólicos tienen mayor tendencia a todas estas alteraciones del ánimo. ¿Ok? Entonces, estas son consecuencias en la vida adulta si no se hace nada. ¿okay? ¿Qué pasa con los químicos dependientes? Perdón, con los hijos adultos. Muchos sentimientos, aunque no los expresen, los tienen guardados. Tienen mucho, muchos miedos. Algunos de estos miedos es miedo a ser abandonado. Dentro de la inestabilidad emocional de la familia, hay abandono emocional los papás pueden estar ahí pero emocionalmente no son padres eficientes podríamos decirlo de alguna manera entonces necesito pertenecer sí pero si mis papás no me siento querido, no me siento aceptado tengo que buscar a alguien que no me vaya a abandonar y tienen dos tendencias una es mejor no me acerco a nadie para que mejor no me vayan a abandonar yo abandono antes de que me toque, mejor no me meto entonces son las personas retraídas que les cuesta mucho trabajo acercarse, socializar entonces prefiero no arriesgarme a ser abandonado, no le entro o también se pueden meter en relaciones en donde hacen lo indecible con tal de que no los abandonen cedo a todo hago lo que se te ocurra no importa pero yo no quiero que me abandonen ¿sí? otro de los miedos es perder el control perder el control de la situación entonces estos estos hijos de, de, de alcohólicos desarrollan mecanismos, por ejemplo se vuelven personas muy rígidas ¿por qué? porque si yo manejo las cosas de tal manera y no me salgo de ese patrón estoy bajo control ¿Sí? Ahí, acuérdense que también está la cuestión codependiente ¿no? pero en general los hijos adultos tienen todas estas características entonces, por ejemplo, si un hijo adulto le cambian el plan le dicen, ¿sabes que siempre que no nos vamos a ir de vacaciones puede ser un caos, puede ser una angustia espeluznante siendo por la rigidez, por el, la pérdida de control Hay un miedo también a depender ¿sí? Entonces se hacen los muy autosuficientes No, no, no, yo no necesito ayuda Yo solita puedo, o yo solito puedo ¿sí? No te metas ¿sí? Entonces son gente muy autosuficiente Pero siguen manejando mucho aislamiento ¿sí? o sea, Yo solita, porque desde eso lo aprendí desde chiquita ¿no? o desde chiquito Y tienen mucho miedo a la cercanía emocional Por lo que platicábamos, yo no sé qué es eso me empiezan a preguntar, a acercarse ¿Tengo que confiar? ¿Pues ¿Cómo voy a confiar? ¿No? Si no sé Entonces todos estos miedos Por eso a veces lo, Nos ha tocado que las personas que tienen problemas De químico-dependencia Dicen, no, es que yo soy codependiente Porque yo me parezco mucho a la codependiente No, los dos vienen Los dos son hijos adultos Uno se fue a la químico-dependencia Y el otro se fue a la codependencia Aquí estamos hablando de cuestiones comunes como hijos y se van a ir por diferentes vertientes uno químico dependiente, otro codependiente otro con personas problemáticas pero sí este, tienen ciertas, ciertos parecidos en ¿no? la cuestión emocional tienen muchas dudas para mí yo lo que vi para mí eso es lo normal que no se habla, no se siente, no se confía para mí eso es lo normal y de repente empiezan a entrar en una relación interpersonal o tienen a su familia y dicen, híjole ¿y para la educación de los hijos? ¿será esto normal? será ¿qué es, qué es lo qué es lo sano? o lo normal pues se empiezan a hacer bolas ¿no? entonces empiezan a preguntar ¿qué se debe de hacer? ¿y cómo se debe de hacer? si es que preguntan, eso sería lo sano ¿no? pero a veces que tratan de adivinar ¿no? y luego ¿en quién puedo confiar? Es bien difícil y todo esto perpetúa el problema, ¿no? Si no puedo confiar cómo voy a salir de lo que yo sé o de lo que yo he manejado toda la vida. También tienen mucha inseguridad desde chicos. Desde chicos empiezan a manejar, sentirse diferentes. Es que ¿por qué en casa de fulanito, sí?, si hacen o si tornan yo, yo a mi casa no puedo invitar a mis amigos qué tal si están mi papá o mi mamá intoxicados o qué tal si está de malas ¿Sí? entonces desde ahí empiezan a sentirse diferentes, en mi casa no sucede esto muchas veces se adoptan otra familia y se van a a, a convivir mucho tiempo en otras casas ¿no? me la paso muy bien en casa de fulanito y no quiero regresar a mi casa pues bueno, pues es esa esa parte buscan mucho la aprobación mucho hacia afuera como una guía voy bien o me regreso y eso, bueno, obviamente es mucho más claro cuando se desarrolla el problema de codependencia ¿sí? la codependencia es mucho hacia afuera pero viene de que son hijos, adultos mienten fácilmente esto es, es curiosísimo es más fácil a veces decir la verdad ah no pero rápido dicen cualquier mentira. ¿Y por qué dijiste la mentira? Pues no sé, me salió. ¿Sí? A lo mejor de pequeños era un mecanismo para defenderse y no meterse en problemas. ¿no? Lo puedo entender como una forma de sobrevivir. Pero ya incluso de vida en la vida adulta siguen mintiendo, siendo más fácil manejar las cosas derechas. Bueno, lo de las emociones eso es una confirmación de la de, de lo mismo que aprendieron no pueden manejar emociones es, es más a veces no saben ni qué están sintiendo siento algo raro algo aquí en el pecho no sé qué es. o en el estómago o un nudo acá y no, no saben no saben discriminar muchas veces hacen más contacto con enojo con coraje porque es lo que más se ve en este tipo de, de, de familias disfuncionales mucho enojo Pero tristeza, al permitirse llorar, uy no, pues ¿cómo vas a llorar? Y menos si eres hombre, ¿no? Ahí sí estás prohibido. Entonces, todo esto siguen con el aislamiento. Ayuda. Y aquí está medio difícil. Porque para que acepten ayuda, si desde chicos les dijeron, usted cállese y usted haga las cosas y no pregunte y no confíe, pues desde el poder pedir ayuda el propio hijo se crea un conflicto ¿por qué? porque voy a necesitar hablar ¿no? y voy a tener que decir ¿qué me pasa? ¿y quién es la persona adecuada? a veces les cae un librito por ahí o escuchan de una amiga entonces empiezan así a abrir los ojos y dicen ¡ah caray! si ¿sí se puede si ¿Sí existe eso y ahí es como comenzar a abrir las, las puertitas ¿no? llegan con una desconfianza espantosa ¿sí? no pueden echar de cabeza a sus papás, como van a hablar mal de sus papás, porque eso es de todas las partes ¿no? son sumamente leales al secreto, y es un secreto familiar, como voy a decir que mi papá o mi mamá, porque piensan que es decir es malo, como no lo ubican como enfermedad pues es, es decir, es malo no, pues no estamos hablando de gente mala estamos hablando de gente enferma pero los niños así lo viven entonces en la vida adulta el comenzar a confiar es la parte más difícil y pedir ayuda la otra parte ya que por fin se acercan a algún terapeuta, a algún grupo, etcétera bueno, pues es muy importante manejar información acerca de la enfermedad ejemplo, si les tocó ser químico dependientes pues bueno, se tienen que informar acerca de la químico-dependencia, qué es lo que yo puedo hacer. La recuperación del hijo de alcohólico va a depender mucho de la vertiente hacia, hacia donde se fueron. ¿sí? Y hay veces que es necesario, bueno, lo vamos a ver más adelante, hay veces que necesitan ir al grupo de, por ejemplo, de AA, si son químico-dependientes, y además a lo mejor van a necesitar ir a grupos de hijos adultos, porque a lo mejor hay todavía muchas cosas como hijos que necesitan trabajar. ¿Sí? entonces es muy importante tener información acerca de la enfermedad de la químico dependencia de la codependencia ¿sí? y de lo que son ese hijos adultos hablar de lo que realmente sucede, se lo está poniendo bien difícil ¿sí? porque aquí es contra todo lo que aprendieron hablar de lo que realmente sucede bajar la guardia el permitir que alguien más los conozca es muy difícil pero esa es la única forma de salir de esa islita donde han estado viviendo el identificar sus emociones aprender a identificar bueno, ¿qué significa sentir aquí el nudo en la garganta? el dolor en el estómago ¿qué significa? ¿qué es esa emoción? ¿para qué me está sirviendo? el trabajar sentimientos va a ser una parte muy importante de la recuperación porque qué? Porque se puede vivir todo el tiempo como, pobrecito de mí, mi papá y mi mamá nunca me dieron, nunca me hicieron. Que eso es una parte de decir, bueno, entender qué pasó en mi casa, no significa que tu papá o tu mamá no te hayan querido, porque eso también ayuda mucho a los hijos, ¿no? Lo toman, es que mi papá no me quería, es que mi mamá no me quería. No, sí los quieren, pero no lo pueden demostrar en forma sana. Entonces, desde ahí, si yo entiendo, ah, entonces... Yo les comentaba en alguna ocasión, ¿no? una niñita, que yo estaba tratando de explicar la enfermedad de su papá. Y me dice, ah, entonces mi papá no es que sea malo, es que está atrapado en una enfermedad. Fíjate ¿Sí? la palabra que utilizo, atrapado. ¿Sí? Entonces, esa chavita a mí me dio una enseñanza tremenda, ¿no? el poder de entender, mi papá sí me quiere, no es mala persona, simplemente está, y me decía, y es como si tuviera una red alrededor de él y no lo deja salir, ándale, sí, ella empezó ahí a elucubrar, ¿no? Entonces, de alguna manera, baja mucho la ansiedad en los niños y en los adultos, porque traen esos resentimientos mal ubicados, no es, no es que sea malo, no es que sea tonto, simplemente tiene una enfermedad que no se ha atendido, ¿sí? Eh, y esta parte de enfocar, de, de, de resolver los sentimientos de alguna manera es tomar responsabilidad, Bueno, si ya me tocó la mala suerte de ser hijo adulto de alcohólico, ahora, ya soy adulto, ¿qué voy a hacer ahora yo por mí? Porque es muy cómodo entre comillas, seguir echándole la culpa al papá o a la mamá. Es que no me dieron, es que no me hicieron. Bueno, y tú te estás haciendo por ti, sería la pregunta, ¿no? Porque me puedo pasar toda la vida autoconmiserándome y no estoy resolviendo nada. Y sigo sufriendo, obviamente y la otra parte enfocarse en resolver lo suyo que es lo que estábamos ahorita diciendo tomar responsabilidad ¿qué voy a hacer? me tocó la mala suerte ahora, ¿qué sí puedo yo resolver? manejar mi químico de manejar mi codependencia ¿sí? buscar ayuda ¿sí? y búsqueda de alternativas ¿por qué? porque acuérdense que cayeron en una serie de conductas rígidas o sea, eso no es lo sano ¿sí? sabemos que salud implica mucho flexibilidad cuando caemos en patrones de conductas rígidos ya estamos hablando de problemas porque entonces no podemos en diferentes circunstancias manejar diferentes alternativas nos quedamos enrielados bueno, aquí están grupos de autoayuda para cada caso ¿De qué, ¿a qué me refiero con esto? La, el grupo por ejemplo de codependientes es para eh, los hijos adultos que se fueran por es, es Alanón, Alanón es para codependientes también está CODAS que también se llama codependientes anónimos eh, para los hijos químico dependientes está eh, AA y NA para los hijos que pueden ser adolescentes está ALATIM que también se puede y se debe iniciar desde que son adolescentes, hay ayuda para los niños. Y de hecho, por ejemplo, hasta para los niños este, que tienen, los padres que son chiquitos, hay, no hay grupos de autoayuda, pero sí hay formas de ayudarlos. Otro es de, bueno, eh, el grupo de, de hijos adultos de alcohólicos. Ese es el otro grupo que existe específico y está Familias Anónimas. El buscar un terapeuta en adicciones, por ejemplo, si tienen un problema de depresión, más el problema de alcoholismo, etcétera necesitan un terapeuta. A veces los grupos no son suficientes, entonces ahí sí les recomendamos, acudan a un terapeuta que sepa de adicciones, porque muchas veces los apapachan y les dan antidepresivos y les dan miles de cosas, pero no trabajan la parte de la químico-dependencia. Entonces estamos trabajando contracorriente acuérdense que si hay dos enfermedades por ejemplo depresión y químico dependencia se tienen que trabajar las dos no es nada más trabajar una porque una va a estorbar a la otra y el otro es el padrino la madrina de los grupos ¿qué es esto? un padrino son personas que tienen ya tiempo de, en recuperación nosotros les sugerimos que por lo menos sean tres años en recuperación para que lleven un buen tiempo y ellos les van a ayudar a llevar el programa de los 12 pasos y les van a supervisar y en tiempos de crisis también les van a apoyar los hombres, con padrinos y las mujeres, con madrinas por favor, esto es bien importante que luego les encanta hacerlo al revés y se hacen unas bolas espantosas Y en casos, por ejemplo, de que no haya funcionado el tratamiento como externo, pues está la clínica. O, por ejemplo, que ya esté muy avanzado el problema, por eso se vienen a la clínica. La cosa aquí es entender. Venimos o vienen de una familia disfuncional que se fue complicando en el tiempo. ¿Qué, qué estoy haciendo yo ahorita como adulto? ¿Qué necesito yo resolver ahorita como adulto? No, no, ya no pude resolverlo de atrás, así me tocó. Pero ahorita, mis resentimientos, el aprender nuevas este, formas de vida, ¿sí? nuevas alternativas, el hacerme yo responsable. ¿sí? Acuérdense que aquí cada quien es responsable de su bienestar. No le no voy echando la culpa al de frente ¿sí? ¿Yo qué estoy haciendo? Bueno, como cualquier enfermedad esto ya hubo una plática específica pero como sé que muchas personas les preocupa lo, lo retomo un poquito en forma muy resumida es, primero como papás nosotros nos tenemos que informar ¿sí? y de acuerdo a esa información verás, por favor váyanse a fuentes este, serias no se vayan ahí a, a como dice Paco, al ¿no? cosmopolita ¿no? en estas revistas, ¿no? este, váyanse a lugares serios, médicos en donde esté bien revisada la información porque hasta el otro día, ¿no? salió un artículo de, de la marihuana, ¿no? que era buena para el Alzheimer, entonces ya es la recomendación, pero salió en el periódico ¿no? entonces dice uno, bueno qué irresponsabilidad de la gente que anden diciendo, no, pues fume marihuana y no les va a dar Alzheimer ¿sí? entonces tengan mucho cuidado con esa información este tiene que ser temprana ¿cuándo es temprana? desde que los niños están en primaria les empiezan a llegar ya información en las escuelas del alcoholismo y de la farmacodependencia los niños están bastante mal hechos ¿sí? son de la Secretaría de Educación etcétera, no sé si hay alguien aquí de la Secretaría, pero bueno este están con muchas lagunas y mucha falta de información, entonces es importante que cuando empiecen a oír Este, que los niños están ya manejando este tipo de cosas, yo les sugiero desde quinto, sexto de primaria ¿sí? y si no, si tienen al padre enfermo desde antes, es importante que entiendan qué es lo que está pasando en casa dar esta información si ustedes les crea mucha este, angustia dar la información como papás, que ya me ha tocado ¿cómo le voy a decir a mi hijo lo que me pasa? bueno, pues aquí tenemos a Violeta que maneja a los niños chiquitos maravillosamente Sí, sí, les cuesta trabajo cómo informar y cómo manejar la información tiene que ser temprana tiene que ser repetitiva eso sí está comprobado si no manejamos en forma repetitiva la información se les va a olvidar además es en diferentes niveles y con diferentes lenguajes no es lo mismo que le voy a explicar a un niño de quinto de primaria uno de tercero de secundaria o primero de prepa o ya incluso en carrera sí porque también hacen prevención en carreras. Entonces, esto es repetitivo ¿Qué tenemos que manejar en casa? Manejo de honestidad Qué difícil, ¿no? ¿Qué pasa con tu abuela? ¿De qué se murió el abuelo? Este, ¿Cuál es la historia familiar real? ¿no? porque me dice una señora me dijo, yo creo que ya es momento que le diga a mi, a mi hijo que mi, que mi papá o no sé quién era, se murió de alcoholismo pues queda edad tiene su hijo, uno pues ya tercero de secundaria, pues yo creo que ya se le hizo tarde, ¿no? De que sepan la realidad, pero es que está muy moralizado ¿sí? por eso necesitamos la información, entonces manejen honestamente historia familiar, hablen de lo que está sucediendo en casa, eso, eso es responsabilidad de los papás Validar emociones Esto es Precisamente al revés De lo que se hacía en la familia disfuncional Era el no hablar, no sentir, el no confiar Aquí estamos, hablen honestamente si ¿sí? Validen emociones Si estás enojado Oye, pues te entiendo, yo estaría enojada ¿no? Si me hubieran hecho lo mismo O estaría triste Si me hubiera pasado lo mismo o sea, Traten de manejar empatía Sí, sí, conocen esa parte no La empatía es ¿Cómo estaría yo en los zapatos de mi hijo? ¿O cómo estaría yo en los zapatos del de, de enfrente? Eso les va a ayudar a ustedes a manejar, precisamente, validar emociones. No es desde lo que me dicen, no, oh, ¿cómo vas a estar enojado con tu papá? O sea, a lo mejor el papá se merece que estén enojado con ellos. Manejo de congruencia en casa. Les dicen a los chavos, no vayas a consumir alcohol, ¿eh? eso es malo. ¿Y qué pasa? Llega la fiesta y todos ahogados, todos los amigos y todos los papás y los tíos están todos ahogados. consta la congruencia? a ah, no, tú no, tú estás chiquito, cuando seas grande. ¿Qué mensaje le estamos dejando? Manejo de congruencia. Si vas a ir a una fiesta, ¿en dónde es esa fiesta? ¿Quién va a estar de adultos? O sea, que haya un... Si yo quiero que esté mi hijo bien o mi hija, ¿qué voy a hacer para para dar esa congruencia, ese seguimiento a lo que yo necesito? Sí. límites. Los papás es acuérdense que los adolescentes todavía no les funciona bien Sus lobos frontal, todavía están en maduración. Es responsabilidad de los papás manejar límites, aclarar y cuidar a los hijos. Eh, constancia en los man, en los mensajes, que sería más básicamente la congruencia, pero también constancia. ¿Sí? ¿Me preocupas? ¿Te quiero? ¿Dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Sí? Es constancia, repetición. Vigilancia familiar. Hay varios artículos en la revista, en eh, revista de adicciones, en, en, en el internet, en donde vienen varios artículos, ¿qué podemos hacer para cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo prevenir? Si traen la genética... ¿Sí? Porque ni modo, si hay alguien en la familia con la químico dependencia, pues en genética. La genética es como la semilla. Está la semilla y si yo le pongo tierra, le pongo agüita, le pongo abono, va a salir la enfermedad. La genética no la podemos cambiar, pero el ambiente, la información, los límites, eso le va a dar alternativas al niño o al adolescente de tomar decisiones adecuadas. Cuando los hijos se les explica, mira, tú no puedes consumir alcohol antes de los 18 años, ¿por qué? Porque tu cerebro se encuentra en desarrollo y el alcohol es neurotóxico. Entonces el niño que está abierto ¿verdad? a la información que no está maleado, vamos a decirlo de alguna manera, el niño va a decir, ah, caray, entonces ya entendí por qué no debo de consumir alcohol. Ya cuando sea grande, voy a poder consumir. ¿Y cuánto va a poder consumir cuando sea adulto? Eso es importante. Mujeres, máximo una copa en 24 horas. Hombres, dos copas en 24 horas. Y eso es importante que lo manejen con los hijos. ¿Por qué? Porque si empiezan a ver que empieza a aumentar la cantidad de que empieza a ver, a, a descontrolar si se está extralimitando. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Trae la genética. Ya se le está pasando la cantidad, foco rojo, tengo que ir a checar qué está pasando, ¿no? Entonces, ok, voy a dejar hasta que se estrelle, ¿sí? O que tenga una congestión alcohólica que llaman, ¿sí? La sobredosis. La congestión alcohólica es una sobredosis de alcohol. O que empiece a consumir con otras drogas, ¿sí? los papás tenemos que hacer todas estas aclaraciones eh, tratamiento de los padres esto eh, muchos papás cuando damos esta plática les angustia mucho ¿qué va a pasar con mis hijos? cuando los papás entran a tratamiento ya están haciendo prevención ¿por qué? porque van a empezar a mejorar sus conductas su calidad de vida ¿sí? su congruencia van a empezar a atenderse y a estar bien, a estar sanos. Si están sanos, entonces van a poder dar una contención sana, una información sana. Entonces, por eso les digo, ya ustedes que están aquí como papás, en su tratamiento, eso ya es prevención. El ambiente familiar es muy importante. ¿Sí? Bueno, ahora sí, dudas o...